...en esa distancia de 3 kilómetros... ...y el otro fusil más más mediano que ustedes ven... ...es un fusil de francotirador también... ...es de precisión... distancia para disparar son hasta 2.000 metros... ...2 kilómetros... ...son para blancos objetivos más livianos... ...personas... ...y otros objetivos que nosotros tenemos la clasificación... ...en la doctrina militar... ...son de fabricación austriaca... ...son modernos... ...este... ...tienen una, la mejor mira del mundo... ...con una amplitud hasta 24 veces... ...entonces eso quiere decir que... ...ver a una persona a un vehículo a 3 kilómetros... ...es como verlo a 50 metros, a 100 metros... ...en la misma dimensión... ...otras características que tienen estos fusiles... ...es que son transportados por un solo combatiente... ...tienen un equipo... ...creo que se nos han llevado los equipos de observación... ...para medir las distancias... Ahí ...tienen sus telémetros para medir... ...que ese telémetro mide la presión del viento... ...mide la velocidad del viento, la presión atmosférica... Es lo que le ayuda al tirador en el momento del tiro para arreglar re su, sus impactos. Otra característica de estos fusiles es el, el tipo de cañón que tienen. Va con mayor velocidad el proyectil e impacta con mayor fuerza también en el blanco. Esas son las características nos han brindado este material que nos ha dado ahora el Ministerio de Defensa. A través del comando general del ejército ¿El disparo es, es por ráfaga, tiro por no, tiro? No, el disparo es por tiro por tiro uh -huh. ya. Tienen un cargador de 10 cartuchos cada fusil Y el tiro es tiro por tiro uh -huh.